contigo yo quiero sentas conmigo también yo como yo siento junta esos sentimientos y hacersle el camino juntar esos sentimientos y hacer más de el camino esos sentimientos y hacer más bello el camino.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 De lo chiquito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 se lo veo y vuelvo a sentir las piedras detrás que voy dejando caer que voy mirando caer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 Estás escuchando desde la otra oreja 5, 4, 3, 2, 1, 0 Atención a presión, ya empieza el programa la otra oreja Estás escuchando en la otra oreja Eh, gracias Río por la presentación Continuamos con este programa eh, Vamos a los mensajes eh, Andy, Andy me manda un mapa Donde nos vamos a encontrar Porque él se va en moto a Cuba Y después para en Costa Rica Ya nos vamos a encontrar eh, Andy eh, Cory, escuchando el programa eh, May dice que luminosa Lucía Lucía Riet ...un encanto cocinar con la otra oreja... ...cocinar... ...bueno, sí... Eh, ...esperamos algo de de, de... ...de esa... ...queremos pruebas, queremos pruebas... Eh, ...Raúl González... bibliotecario de Buenos Aires... ...Isa de La Plata... ...Yamila de la Fuente... ...escuchando el programa... ...Carmen Captevila desde Neuquén... ...Pablo Cala desde Bogotá en Colombia... ...Estrella desde México... ...Carlos Prado... Y eh, Tati Almeida está escuchando este programa también eh, Está escuchando eh, también Marisa Junto con Norita Cortinias eh, Suponemos que Mirta Baravalle también escucha este programa eh, Saludos desde de, de Martín, Manu, eh, Cala ¿no? este, Abrazos a los tres Martín, Manu y Pablo aquí pegados en la audiencia dicen desde Bogotá. Eh, bueno y Guillermo también escuchando este programa. Eh, bueno. Eh, eh, ¿Cómo cómo me mensajes ¿Y vos quién sos para decirme esto? Pues, favor, Puedes poner un poquito de música. Bueno. Eh. listo, los chicos mandan. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Atención, atención. empieza y programa. La otra deja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Bueno, resulta que el primero de mayo de 1909 eh, un tal Simón Radowinsky participó de una de las dos grandes manifestaciones convocadas por las organizaciones sindicales ¿no? aquí en ...en la Argentina, precisamente en Buenos Aires... ...por separado de la Central Sindicalista Revolucionaria... ...Unión General de Trabajadores. La Fora, anarquista, convocó un acto en la Plaza Lorea... ...en el, en el, baño, el barrio porteño de Montserrat... ...ahí cerca del Congreso. Ahí se reunían los anarquistas de 1890... ...para conmemorar a los mártires de Chicago. Bueno, pero esa manifestación del 1 de mayo de 1909, eh, por orden del coronel Ramón Lorenzo Falcón, que observaba la concentración, bueno, la policía reprimió con tropas de infantería y caballería a la manifestación, ¿no? Una hora de combates arrojó tres muertos, que pronto serían ocho entre los anarquistas y más de 40 heridos. Falcón ordenó clausurar todos los locales de esa afiliación... ...y detuvo a 16 líderes durante la semana siguiente... ...llamada la Semana Roja... ...por la dureza de la persecución. Las comunidades de las Fuerzas de Seguridad... ...afirmaban la existencia de un complot ruso-judaico... ...responsable de instigar el conflicto. El movimiento obrero respondió declarando una huelga general... ...a la que se sumó el Partido Socialista... ...exigiendo la renuncia de Falcón para detenerla. La columna de manifestantes... ...que el 4 de mayo acompañó a los muertos... Suma, ...sumó más de 80.000 personas... ...estamos hablando de 1909... ¿no? ...pero la presión policial y las divisiones internas... ...detuvieron la huelga poco más tarde. Bueno, el 14 de noviembre... Muy cerca de la fecha de hoy, el 14 de noviembre de 1809, Radowinsky preparó un artefacto explosivo casero y lo arrojó dentro del vehículo que conducía Falcón, unánimemente considerado responsable de la muerte de los obreros. Bueno, Simón tenía solo 18 años, siendo por lo tanto menor de edad y no era pasible del. eje. ...de una ejecución... ...porque estaba condenado a, a... fusilamiento, ¿no? Y por ser menor de edad... ...lo mandaron a... ...pena por la reclusión perpetua... ...en la penitenciaría nacional... ...y después... ...se le añadió como castigo adicional... ...la reclusión solitaria... ...a Paniagua agua durante 20 días cada año... ...en el aniversario del atentado... ...felizmente... Simón Radowinski se escapó de la cárcel de Ushuaia. El otro día en la televisión dieron un documental buenísimo sobre las cárceles con el periodista policial Rajendorfer. Algo así, ¿sí? Eh, excelente. Bueno, vamos a escuchar ahora, recordando a Simón Radowinsky, al Quinteto Negro La Boca. Chau Falcón, gracias Simón. Ramón Falcón, por matón y el cahuete te pusieron bien un puete que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Rado y Simón, muñeco de ocasión. Maquiavelo con bigotes, bozos todo un monigote, que bajaron de cartel. Adeloso coronel, explotó la justicia de la mano de Simón. Y el pueblo cantó de alegría, porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, coronel. Está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por reconeta, seré del paredón y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo gracias Simón coronel de la nación quedaste tan Deforme, troglodita de uniforme, defensor de la polar, de hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno, por obrero fusilar y el pueblo canto de alegría, porque se murió el mandamal. La bomba se destino. Ora tenés una tumba, en zona bien paqueta, allá por recoleta, seriquita del paredón. Y sobre ese rojo muro, alguien te dejó un saludo. Gracias Simón Estás escuchando desde la otra oreja La otra oreja argenta Y en Mar del Plata fuera de temporada de verano pasan cosas ¿No es cierto, Pablo? ¡Hola! Sí, pasan cosas, cosas muy lindas, muy uh -huh. lindas acá este, Bueno, estamos ahí a pleno, esperando que, que se aclare el clima Como para poder tener un festival, eh, por primera vez un mega festival de músicos y músicas independientes uh -huh. eh, Más de 100 músicos en escena eh, Así que estamos ahí, esperando, esperando, mirando el pronóstico todos los días Ponele onda porque este, el pronóstico dice que se va, el, el, los meteorólogos más avesados dicen que se pudre el domingo a la noche, ¿no? Ya tuvimos suficiente agua estos días. Sí, sí, sí, sí. La verdad que, bueno, estamos igual con el trabajo que venimos haciendo con, con todas las agrupaciones, uh -huh. eh, súper contentos, ¿no?, este nosotros decimos que es un movimiento cultural plan, ¿no? que, que ya como que va trascendiendo ¿no? y que, que va dejando un camino tal vez que, que, que otros músicos pueden tomar ¿no? también este, acercarse al mismo mismo al espacio ¿no? uh -huh. contame eh, de algunas bandas que van a estar en el festival va a estar eh, bueno, Flor de Bonos eh, va a estar Lunáticos La Willington Eh, Reverdecer eh, El Audaz Golpe Candor eh, La Fuerza Creu eh, Uff, un montón de bandas La verdad es que somos 20 20 bandas, 20 bandas, eh, 100 músicos, 20 bandas. 10 por día, 4 DJs uh -huh. este, Va a haber gente de circo Va a haber feria Va a estar la FLIA, la Feria del Libro Independiente uh -huh. este, Bueno, la Feria de Artesanes este, La verdad que Bueno, mucha, mucha gente que, que conoces y que conocemos hace muchísimos años, uh -huh. este, que, que bueno, por suerte tomamos la, la decisión de, de unirnos y, y tener una fuerza mucho más grande para representarnos a nivel local, a nivel nacional. ¿no? Estamos contentos, estamos contentos porque cada paso que damos lo, lo vamos haciendo, eh, lo vamos eh, haciendo más firme y. y Y bueno, nada, logrando logrando objetivos todo el tiempo. Uh -huh. eh, bueno, y estaremos presentes, ahí llevaremos algo para, para la Feria del Libro, porque vos no tenés la jirafa, es una vaca larga, ¿verdad? Pablo no la tiene. Bien, <risa> bueno, entonces Pablo lo tendrá sí, el, el sábado y domingo. Decime dónde es. Es en Pueblo Pampa, en ruta 226, kilómetro 14, eh... Eh, acá en, en cerca de la laguna, pasando un toque la laguna del lado derecho, digamos, uh -huh. como yendo para Sierra de los Padres. Abre el predio, abre a las 10 de la mañana, este, hay piletas, ¿no? Eh, eh, y bueno, va a haber gastronomía, bueno, todo, todo manejado por, por músicos y músicas, ¿no? Porque primero también vemos dentro del espacio quién, quién hace qué. Este, y bueno, esa persona es la que es, eh, eh, maneja esta, esta parte, digamos, la parte gastronómica, la de sonido, etcétera Perfecto. Entonces, eh, o sea, hay que llegar a Mar del Plata y de ahí doblar eh, a la derecha los que vienen de Buenos Aires o de otros lugares, en eh, Avenida Luro, ¿no?, Y dobla claro. a la derecha y ahí se, se un, suman, ¿no? Un toquecito, un toquecito, sí, sí. Aparte ya han comprado entradas porque hay una plataforma que se llama Ticket y sí. compró bastante gente de Buenos Aires, de 9 uh -huh. de Julio, de Junín. También hay gente que viene de distintos lados. Así que bueno, esperamos que, que esté todo agradable como para recibirles y, y que la pasemos como siempre, ¿no? Perfecto, entonces, oído atento y protector solar. Totalmente, sí, y, sí, sí. y mates, ¿no? Y ganas, de, ganas de disfrutar, mate, alguna fruta que se lleven, que está buenísimo también. Perfecto. Porque no, no vamos a vender fruta. Eh, te quería hacer una pregunta. Eh, ¿Sí? ¿Los fachos van? Los fachos tienen la, la, eh, la entrada prohibida al lugar. Ajá. Este, Así que, y es más, le vamos a dedicar una canción ¿Sí? ¿Cuál? Eh, eh, eh, le vamos a dedicar Ultrafacho De La Willington Nos vemos Pablo, abrazos prontos Un abrazo, gracias Chau. La Willington presenta Ultrafacho Por la otra oreja Parece un buen muchacho Pero para mí es ultra facho, odia los de la villa y se pone de rodilla ante un dios, el del Vaticano, justo calificado, es lo que le reclama el Estado. No quieren ni cruzarse con gente de otra clase, no, no estoy equivocado, no maltrata su capa, y lo único que quiere es llevársela a la casa.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 Llévase a la cama, en su campo tiene a todos. Vamos a España. A pedido de Pablo Guso Mi novia es una terrorista. somos, no tenemos, no queremos ni hacemos. cabeza sol Mi novia es una terrorista. Un tema en el cual fue censurado por la democracia española. Aquí estamos también tomando el sol, tomando el sol, ¿qué más podría ser yo en esta mierda de rincón y otra cosa que no se toma el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Fermín, somos mudos y algo sordos y aún teniendo muy claro quiénes somos culpables de todo, nosotros nos callamos y las gracias porque estamos escuchando insolación. De Albert Pla con Fermín Muguruza Pero vamos a escuchar Mi novia es una terrorista Mi novia es una terrorista Albert Pla Este tema ha censurado Y Albert Pla tuvo problemas Mi novia es una terrorista Por la otra oreja Tu novia es un encanto Y tú estás tan enamorado Por eso le perdonas, sus engaños Pero tú qué? Ciego ves muy claro su secreto, ella tiene otra vida más siniestra y clandestina. Tu novia es una terrorista. haya justicia y atenta con el sistema tiene este cruel defecto pero en fin nadie perfecto lo prefiero con siento antes que su pasatiempo sea coleccionarse o sea ponerme los cuernos porque un romance muerto es un romance menos. un romance muerto es un romance menos. Ha sufrido un atentado Tres jovene policia Murieron ascriviados Claro que ma comercial El coche bomba un coronel Cuatro kilos de explosivos Le mandan directo al cielo Ay que sangría saque sangria Deberia denunciarla Pero igual la culpa mía Quizás necesite ayuda Mi comprensia o mi cariño Quizás si sí. El amor se habría olvidado de cargarse policía sin manías, sin prejuicios. Un policía muerto, un policía menos, un policía muerto, un policía menos. ha mandado tomar por culo los retretes del Congreso se atribuye el atentado a un sector nacionalista que se caga en el sistema y reivindican con violencia libertad e independencia Sabes que son mentiras, que la culpa de tu novia se ha cargado tres diputados, la democracia agoniza y qué problema de conciencia. ¿A quién piensas le infiel? ¿A tu novia o a tu patria? Tú decides mientras tanto. Un político muerto. Un político menos. Un político muerto. Un político. por la calle un militar a sangre fría bocajarro paseaba con su hijito pudiste haber evitado este cruel asesinato el destino de ese niño huérfano estaba en tus manos no te en su llanto je en mi vida tiene niño como yo ti? porque ha matado a mi papá estoy solito cari como perdo. Ha ido demasiado lejos, necesito tu consejo, ¿qué hago? La dejo, o no la dejo. Un militar muerto, un militar menos. Un militar muerto. Să buscă în parte, lo que nunca supe darle, ilusiones y alicientes para poder realizarse. Mi silencio está cantando apología al terrorismo. Me siento responsable y cómplice de su barbarie por celoso y por cobarde. Pero que me sin ella No podría serme la idea que le jura una desgracia o caiga en acto de servicio. El me menos pensat, me despierto y estoy vivo Y sin ella estoy perdido Y a nada Tiene sentido Gracias, muy agradecido y ahora me gustaría presentaros a una de esas razones por las que me alegra tener orejas Maestro de la canción Genio de la Cita. Estamos yendo con los pibes chorros saludos a Nere, a Genia a Néstor que van a bailar un poquito con esta versión una subversión de los pibes chorros ¡Que nos cantan! ¡Hasta siempre! Hasta la... Nu ¡Deja!